gusti gustio y ongietorriac bienvenidas bienvenidos un día más a berrión el magazine de actualidad de berriosari Martes 2 de octubre de 2012, ahora mismo tenemos una temperatura de 7 grados aquí en Berriozar, con cielos despejados que parece ser... Que seguirán en su mayor parte despejados aunque podremos ver algunas nubes a lo largo del día en cuanto a la temperatura tan fresca que tenemos hoy por la mañana no os preocupéis puesto que conforme pasen las horas esa temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 23 grados de máxima que se esperan para hoy Bueno, y para hoy, también en Berriozar y Riatia, en el magazine Berrión, tenemos previstas eh, varias cuestiones. Una de ellas, en nuestro turno de entrevistas, eh, será... El Centro Cívico Juvenil, que cambia de gerencia, cambia de gestión. Tendremos hoy eh, con nosotros eh, al eh, nuevo eh, responsable de este Centro Cívico. Lo tendremos más tarde en eh, ese turno de entrevistas, eh, junto con Raúl Maiza, el concejal de Urbanismo. Otras cuestiones que también tendremos eh, durante el programa de hoy serán eh, varias noticias, eh, toda la actualidad más cercana de Berriozar, como siempre aquí en el magazine Berrión, aunque eso será en nuestro boletín informativo al que daremos comienzo en breves instantes. Así que no os mováis o por lo menos no cambiéis de dial, seguid con nosotros en el 100.8 de FM o en si lo hacéis eh, por eh, internet porque el berrión de hoy va a comenzar. Comenzamos nuestro boletín informativo, lo hacemos hablando de las noticias de Berriozar, de la actualidad más cercana y de esa Euskara Arenastea, de esa semana del euskera que se celebra desde ayer lunes aquí en Berriozar y que está dirigida tanto a los euskaldunes del pueblo como a gente que quiera aprender la lengua Navarriorum. Tras la presentación de ayer, hoy les llega el turno precisamente a quienes quieren dar sus primeros pasos en esto del aprendizaje del euskera y es que... Para esta tarde están previstas varias clases gratuitas de euskera al aire libre en la Plaza Euskal Herria, en el Lantze Luce, en la Plaza de Donantes, etcétera, etcétera. Será a partir de las seis y media de la tarde. Para mañana miércoles está previsto a partir de las siete de la tarde una charla impartida por Iñaki Perurena en el Culturgune bajo el título Arri eta Erri. Y el jueves día cuatro a las seis de la tarde habrá partido ...de pelota y juegos infantiles... ...en el Parque Lanceluce... ...el viernes día 5... ...a las 8 y media... ...habrá un poteo... ...con Triquitisha y Cantos... ...en... Eh, ...saliendo del Culturgune... ...y el día 6 se celebrará... ...el día grande de la Semana del Euskera. ...a partir de las 12... ...habrá juegos infantiles... ...y eh, la pintada de un mural... ...a las 2 del mediodía... ...una comida popular... ...a las 4 bailables con el grupo... Shoot. A las 6 de la tarde, Minzódromo y Juegos de Mesa y a las 8 de la tarde... Eh, pasacalles, eh, música por las calles de Berriozar a las nueve y media de la noche una comida, una cena popular mejor dicho, y a las diez y media de la noche un concierto de rock, a las eh, perdón, el día 7, domingo concluirá la semana del Euskera con otra iniciativa Euskaras Bicicletas para ir andando en bici para hacer un recorrido en bicicleta eso sí, siempre y cuando se hable en Euskera, a partir de las 12 del mediodía desde el parque Lancelusen. Por otra parte ayer tuvimos en el magazine Berri on a Iokin Irigoyen, uno de los organizadores de la semana del euskera que nos contó quién está detrás de esta iniciativa. Talde Batean Elkartzen gara izan gaitezke 6, 10 pertsona edo gehiago es, eta arruntian izaten da eh, Zorroka Euskara Elkartearen inguruko jendea. Bai, eh, Hausalorrakako irakaslea geien bat, baina baita ikasleak ere. Mm -hmm. Eh, mendialdea guraso elkartekoain bat kide, eh, mendialdea bigarren hizkuntzako guraso taldeko kide batzuk eta Bidenabar eh, gaztea sanbladako zenbait kide. Beraz, e, betiere eh, euskaltzale diren eh, pertsonak hurbiltzen ur, dira horrelako antolamenduetara eta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 ahí teníamos a Joaquín Irigoyen que nos hablaba de los organizadores de la semana del eh, Euskera y seguimos adelante, tenemos más cuestiones eh, que mencionar, hablamos ahora de la ludoteca Cholín que eh, está ya abierta, abrió ayer lunes 1 de octubre y permanecerá abierta hasta el próximo mes de junio en la ludoteca, los chiquis de Berriozar podrán hacer amigos jugar y aprender muchas eh, cosas, por lo tanto ya no hay eh, excusa para no apuntarse a la ludoteca Cholín, a partir de ahora, desde ayer mismo está abierta la oportunidad de apuntarse en esta iniciativa además cada mes se tratará una temática diferente y harán actividades relacionadas con ella, habrá teatro baile, manualidades, juegos, fiestas y muchas sorpresas más así que quien quiera apuntar a sus hijas e hijos a la ludoteca Cholín, no tiene más que acercarse hasta aquí y preguntar por todas las actividades que se realizarán durante los próximos meses. Y otra actividad eh, que también ha comenzado, o mejor dicho, que comenzará en breve es eh, Mintzakide, grupos de conversación para practicar euskera, donde se juntan una vez por semana personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, y por otra parte, euskaldunes que a pesar de saber euskera, quieren ayudar a, a que el resto aprenda. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo día 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera, en el 948. 830 o en el email euskara-berriozar.es 948-30359 o euskara-berriozar.es y por otra parte la presentación de esta actividad de Minchaquide en Berriozar tendrá lugar el 10 de octubre a las 7 de la tarde en el Culturgune. Concluimos nuestro bloque informativo dedicado a Berriozar, hablandoos de una excursión, una excursión de senderismo organizada por el grupo Los Amigos de la Montaña y que irán al desfiladero del río Purón el próximo domingo, día 7 de octubre. Los Amigos de la Montaña van a la localidad alavesa de La Lastra, situa situada en el valle de Valderejo, para realizar una excursión de senderismo por el desfiladero del río Purón. La excursión es para todo el día y la salida, como siempre, será a las 9 de la mañana desde la Plaza de Guzqui. pasamos ya a mencionar las noticias eh, relativas a Navarra, lo hacemos aunque sea brevemente, el Parlamento pide a Barcina que se posicione contra los recortes, el Parlamento de Navarra mediante la mayoría que conforman los representantes de PSN en Afarraba y Bildu e Izquierda Esquerra, sacó ayer adelante una declaración institucional presentada por Bildu que exige a la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, que defienda hoy en Madrid durante el transcurso de la conferencia de presidentes, el sentir de la mayoría de los navarros que es el rechazo a los recortes que se están impulsando desde el gobierno central. La declaración presentada por Bildu y apoyada por el resto de grupos excepto UPN y el Partido Popular dice que la Cámara Foral exige una vez más a la presidenta del gobierno de Navarra que defienda en la próxima conferencia de presidentes una política que apueste por el crecimiento económico y la creación de empleo y no centrada sola y exclusivamente en una política de, de austeridad depresiva. Más noticias, hablamos ahora del espectacular Accidente que tuvo lugar ayer Entre dos camiones en Lecumberri que acabaron ardiendo en mitad de la A15. A estas horas continúan los trabajos para dejar despejada la autovía de Leitzarán, la A15, a la altura de Lecumberri, donde sobre las seis y cuarto de ayer se produjo una colisión entre dos camiones que posteriormente se incendiaron, lo que obligó a cerrarla al tráfico. Esta mañana ya se puede circular en ambos sentidos, según ha informado el Gobierno de Navarra, aunque entre los kilómetros 117 y 123 se ha habilitado uno de los carriles en sentido Pamplona para desviar a los a los vehículos que se dirigen hacia Donostia. No lo hemos eh, mencionado, pero hay que resaltar que no hubo daños personales y que los dos conductores de ambos vehículos pudieron salir de sus respectivos vehículos, de, los de, de sus respectivos camiones, antes de que las llamas comenzaran a devastarlos. Y concluimos con el tema de Nafarro Abay un tema que parece no agotarse y ahora es Pachi Zabaleta el que ha hablado, el líder de Aralar, respondió ayer a preguntas de varios periodistas por la polémica abierta sobre el futuro de Nabai después de la expulsión tácita de los dos ediles de Aralar en el Ayuntamiento de Pamplona. Zabaleta respondió que su formación no da por fallecida Nabay, la marca Nabay constituye una coalición y cada una es un contrato y ese contrato ha sido roto por el PNV y Ushue Barcos dijo y que también mencionó que esta ruptura es un hecho y que hay que sacar las consecuencias correspondientes. La fractura de la coalición electoral, en la que solo quedan dos de sus cuatro socios originales, parece a la espera de una negociación interna. Zabaleta reveló que se reunió con el líder del PNV en Navarra, Manu Ayerdi, y que éste estaba de acuerdo en la ruptura y que no propuso ninguna propuesta para intentar sostener la coalición hasta la siguiente cita electoral.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 Bijkassho, een volgende keer beginnen we met de gordoenen. Er is Euskara en vivo. Matricúlate en leer. Op zoek naar een studie. Studieer en leer. en la bola de naar een en la bola de cristal te veo venir en la bola de cristal estás junto a mí, en la bola de cristal, veo, veo, veo, veo, veo un deseo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. Staal! La rama de Barcelona y está morbona, y está morbona La rama de Barcelona y está morbona, y está morbona La rama de Sabadell que estamos de que está morbé La rama de Sabadell que estamos de que está morbé Que mareo, que ya no sé ni no te veo Que mareo, tú sabes dónde se va por allí Coge la rotonda vamos pa acá, coge la rotonda vamos pa allá, coge la rotonda vamos pa acá, coge la rotonda vamos pa allá. De la montaña, nunca te engañan, nunca te engañan. La rama de pontevedra da mucha guerra, da mucha guerra. La rama del anjarón es la mejor, es la mejor porque la riegan riega. Con agua que es de botella que mareo, que ya no sé ni lo que veo, que mareo Donde se va por allí, coge la rotonda, vamos para acá. Coge la rotonda, vamos para allá. Coge la rotonda, vamos para acá. Coge la rotonda, vamos para allá. De Pamplona y ¿Qué? esta sembra y esta sembra. Y a la de San Sebastián le een un premio en Amsterdam. La rama de San Fernando, la están criando, la están criando. Y es la garraza. En los bancos y terraza, ¡Qué mareo! La rama de Barcelona y esta morbona y esta morbona. La rama de Barcelona y esta morbona y esta morbona. La rama de Madrid te canta, si sí, canta así.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 Bueno y de la rama de Barcelona que nos, cuenta, que nos canta Kiko Veneno, volvemos a Berriozar y hablamos ya del Centro Cívico Juvenil y para hablarnos de ello tenemos por un lado a eh, Íñigo Subiza de la empresa Icariari que es la nueva empresa adjudicataria de la gestión de este Centro Cívico Juvenil y por otro a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Juventud, que siempre se nos olvida. Egunon a los dos. Ahí va, que no se os oye ahora Buenos días, seguro. Egunon Íñigo Y Egunon Raúl Egunon, Egunon Que lo que estaba diciendo, que siempre se nos olvida decir que también eres concejal de juventud, que siempre te presentamos como concejal de urbanismo o concejal de medio ambiente. Sí, Pero... bueno, no pasa nada. <ríe> bueno, eh, lo que comentaba, el Centro Cívico Juvenil cuenta con nueva, nueva gestión nueva, y de ello se va a encargar la empresa Icariari. Cuéntanos, Íñigo, eh, quiénes formáis esta empresa y a qué os vais a dedicar a partir de ahora. Bueno, antes que nada hacer la matización de que no somos una empresa, somos una asociación. Una asociación, perdón. Eso es. Eh, aunque a efectos administrativos pues, eh, ya tiene el carácter de empresas, no sé cómo va eso. Pero bueno, el caso es que, bueno, eh, vimos la, la posibilidad de, de presentarnos a ese proyecto. Eh, la gente que conformamos ICARIAR y Ari, eh, siempre hemos trabajado en torno al... ...al tema de juventud, previamente colaboramos, bueno, hicimos un curso con otra asociación eh, de, de monitores de tiempo libre... ...y, jo, pues, pues sentimos la necesidad de, de seguir por ese camino eh, y, y profundizar en el tema de, de juventud. Y justamente salió a concurso el tema, bueno, en el área de juventud del Ayuntamiento de Berriozar... Eh, ...la gestión del plan socioeducativo con juventud en el Centro Cívico Juvenil, y nos lanzamos a ello. Uh -huh. Un reto. <ríe> <ríe> un reto, uno más. Sí. De todas formas, eh, por lo tanto, no os vais a dedicar eh, solo a lo que es el centro, sino a dinamizar, digamos, toda la vida sociocultural juvenil, uh -huh. ¿o cómo bueno, eso es muy Eso es muy grande. <ríe> Pero bueno, sí, eh, en un principio, lo que es el centro neurálgico, el punto caliente, es el centro cívico, ¿no?, que es donde donde está establecido el, como por así decirlo, el domicilio ¿no? pero sí que la idea es eh, bueno pues abrir eh, y, y ser un recurso para, para todos los jóvenes que, y todas las jóvenes que, que conforman o que, que, que están en Berriozar ¿no? haciendo su vida, sus actividades uh -huh. eh, que nos vivan como un recurso y, e intentar darle pues, bueno, nuestro toque de, de canela uh -huh. Eh, supongo que ya habréis tenido la oportunidad de empezar a, a trabajar en cuanto a las instalaciones del centro cívico. ¿Cómo las habéis visto? ¿Cómo las habéis encontrado? Hombre, yo ya conocí al centro eh, ya desde hace, bueno, pues 20 años o... que hicimos un intercambio Barañén con Berriozar uh -huh. y, y lo que era el Centro Juvenil Gasteche de, de era tenía un... Eh, una idea al centro, de, al, al de Berrizar, ¿no? Y entonces, como espacio físico, ya lo conocía. Eh, luego ya, como espacio ya de, de vivencias y de jóvenes, pues ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ahora es... Eh, bueno, pues eh, el ocio que se da es un ocio más o menos que nosotros lo definimos como... Pasivo, ¿no? De pues, futbolín, ping-pong, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, ya es un estar, ya es una actitud, ya es un, ¿no? una realidad sobre que te da posibilidades, ¿no? Que es ahí donde incidíamos nosotros. Nosotros vemos con un ocio bastante, pues eso, como repitiendo, ¿no? Pasivo, uh -huh. pero con muchas posibilidades, ¿no? Eh, posibilidades, pero no sé si lo que son las instalaciones, lo que es el centro en uh -huh. sí, eh, cumple con lo que pretendéis hacer, si cumple con las condiciones mínimas que se exigirían a un centro así. Hombre, el, el centro en sí, eh, arquitectónicamente, para responder a la demanda de, de mil y pico de jóvenes, ¿no?, que, que hay en Berriozar, eh, eh, pues no cumpliría, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, de hecho, eh, eh, no arquitectónicamente, de salubridad... Bueno, de un montón de historias, ¿no? Uh -huh. Ahora, si no hay nada, ¿no? Pues eh, te tiene que cumplir. <ríe> o sea, en algún sitio tenemos que hacer, ¿no? Pues, Hombre, yo sí. supongo que aquí la radio os gustaría tener ¿no? otro espacio... Bueno... ¿no? Pero... <ríe> con vistas, más ventilado, más accesible, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Pero bueno, luego hay un proyecto... Bueno, hay una historia que está en proyecto... Bueno, que, que, que cumplí con ese requisito, ¿no? De, de mejorar y de hacer más accesible, de, de hacerlo más visible. Luego también hay una historia que también ha pasado en otros espacios, que, que es que tienes al vecino de, y a la vecina del primero encima, ¿no? Entonces, el otro día estaban tocando, por ejemplo, con una guitarra, que, pues, que pues, los jóvenes la música está ahí, ¿no? Ajá. Que la música es para todos los sectores, ¿no? Y tuvieron que bajar la música El joven y la joven son de meter ruido ¿No? Uh -huh. De expresarse, de moverse de, de no parar, ¿no? Bueno, pues Eso está reñido con estar dentro de la ubicación En, en un edificio, ¿no? Con vecinos Y vecinas, entonces, bueno, pues Eso ya es un... Sí, sí, es una deficiencia que, que habrá sí, que subsanar. Precisamente, eh, bueno, pues ya que tenemos aquí al concejal de urbanismo y de juventud, eh, Raúl, creo que hay un proyecto, de hecho ya hemos hablado aquí más de una vez, eh, pues eh, para hacer un nuevo centro cívico o para eh, habilitar algún espacio ya existente, ¿en qué punto está ahora mismo ese, ese asunto? Bueno, eh, yo creo que bueno, el, el tema del Centro Juvenil... ...bueno, pues es, yo creo que es uno de los ejes de esta... ...o va a ser uno de los ejes de esta, de esta legislatura, ¿no? Creo que, que era el momento de, de dar un vuelco al tema de juventud... Eh, ...bueno, con la anterior empresa que llevaba el Centro Juvenil... ...ya se había empezado a, bueno, pues a, mo a moverse el tema de juventud... ...con, con la empresa Camira. Uh -huh. eh, este año ya se terminaba lo que era el, el contrato y sabía que volver a sacar otra vez la el, a, el lo que es el pliego, el pliego sí. y bueno eh, por distintos motivos eh, la empresa que había estado hasta ahora Camila, no nos ha presentado ha salido la empresa bueno la asociación Icariari eh, que es la que va a llevar el tema del, del centro juvenil Y entonces, bueno, ahora lo que realmente vemos que, que es lo que falta es el, realmente un espacio, bueno, pues que cumpla las condiciones para poder trabajar en, en condiciones. Y sí que ya en, en los presupuestos del año 2012 ya se destinó una partida de 500.000 euros para hacer un nuevo espacio. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos en las últimas fases de, del proyecto y, bueno, está a punto de terminar ya lo que es un poco el primer boceto, ...y la idea, la idea nuestra es empezar las obras a final de, a final de año. Mm -hmm. ¿Eh? A final de año, creo además eh, que por lo menos en este asunto... ...habéis trabajado conjuntamente con otros grupos municipales... ...que por lo menos se ha ido trabajando el, el tema... ...y parece que con buenos resultados. Sí, la verdad es que bueno, eh, desde un inicio... Lo que, ...los que han llevado un poco la batuta han sido los jóvenes de, de Berriozar... ...que ellos han planteado un poco eh, qué es lo que necesitan... ...y dónde y cómo... Mm -hmm. Se ha compartido también con el resto de grupos municipales, al que, bueno, pues yo creo que ahí tenemos todos unanimidad de que en Berriozar hace falta un espacio juvenil. Eh, yo la verdad es que estoy muy contento por la respuesta de, tanto de los jóvenes como de, de, de asociaciones y de, de grupos políticos porque creo que, que estamos todos eh, a una y, bueno, yo creo que eso va a ser importante para, bueno, pues para el municipio de Berriozar. Hmm. Bueno y hablando un poco ya eh, eso, eso ya, ya veremos dónde dónde termina, parece que sigue en marcha, sigue en funcionamiento y ya eh, nos irás contando más novedades conforme se vayan produciendo. Durante esta legislatura, pero mm, queremos hablar también de la vida juvenil que tiene Berriozar. Mm, no sé si eh, es un pueblo muy activo en cuanto a su juventud. Antes nos contabas que, bueno, que era una especie de, eh, hay una especie de ocio... Mm, podríamos eh, denominarlo... ...o de jugar al futbolín... ...de entrar en... Sí, ...de entretenimiento... De entretenimiento ¿no? ...eso es... ...podemos hablar de toda la juventud de Berriozar... ...de... Eh, ...¿cómo, de, cómo no, definirías no, el no. movimiento juvenil en Berriozar? Hombre, el movimiento juvenil de Berriozar es... ...el movimiento juvenil de Berriozar... ¿no? <risa> <Sí>. <risa> ...y tiene de todo... ...no, o sea... Eh, Si diríamos que, que toda la juventud practica el ocio pasivo, no, no seríamos justos, ¿no? Y luego, que bueno, que cada uno tiene la libertad de pasar el tiempo ocio como, como le plazca, ¿no? Pero sí que peca un poco de... bueno, o, o, o sufre o es pagana también de, de, de, de, de, de, el, de todo el proceso que está viviendo la juventud en este momento, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros lo que vemos es que... Que hay como una especie de vacío entre la generación esta y la, la que pasó hace unos años, ¿no? Hay una falta de referentes, falta de, de, pues de dinámicas que, que antes naturalmente se iban aprendiendo, ¿no? Y tú las adquirías porque el, el más mayor que tú las practicaba en el mismo uh -huh. sitio donde estabas tú, ¿no? entonces ahora te ves que 17, de 17 a, a, a 30 años no, no hay o hay muy poquita gente o, o no hay nadie, ¿no? entonces claro, pues eh, la gente tiene ilusión, tiene ganas, pero no le... Eh, no tiene experiencias igual con las que contrastar o con las que... que esto. entonces se tiene que buscar la vida y eso es, eso es complicado por diferentes motivos o sea, aquí eh, pues ha habido un montón de, de, de historias y entre las historias ha habido una que, que, que no ha habido espacios o sea, no ha habido espacios o han estado muy dirigidos no entonces... Eh, se pasó de, de una época de, de, de autogestión de los espacios, de autogestión de actividades, de, ¿no?, en la que la gente se lo montaba, se lo hacía y demás, a, a desaparecer. Y podemos ver en los diferentes entornos de, de las partes de, de bueno, Pamplona capital y en barrios y pueblos de alrededor, cómo el fenómeno Gasteches, por ejemplo, ¿no?, eh, se criminalizó, uh -huh. ¿no?, y era una alternativa más. ¿Eh? Estaban los gastechos, estaban las casas de la juventud, había un montón de espacios Y, y ese es uno de los factores que yo creo que también eh, ha, ha provocado esta, esta situación ¿no? uh -huh. Y luego, bueno, pues, pues toda la situación socioeconómica, toda la situación de, de ocio pasivo Que al final se te mete hasta adentro, hasta ¿no? Bueno, pues genera una situación esta uh -huh que bueno que a mí me parece muy atractiva porque bueno pues vale pues practican eso pues no, practican ese ocio pero no están cerrados a a recibir otras historias no uh -huh. entonces es ahí donde, donde aparecemos nosotros como apoyo nunca como sustitución no o sea uh -huh. es decir yo te te puedo echar una mano no uh -huh. eh, por lo tanto es una situación que no, no, desde luego no es la ideal para la juventud. De todas formas, es una situación que no es exclusiva de Berriozar, sino que es extensible un poco a esta generación. Sí, y que, es. por otra parte, os plantea retos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vais a hacer para eh, ofrecer otro tipo de, de ocio y otras alternativas? Hombre, nosotros en el proyecto planteábamos eh, diferentes alternativas, ¿no? Pues eh, trabajo en el tiempo libre, trabajo eh, pues desde metodología, desde monográficos de diferentes cosas, pero eh, nunca eh, proponíamos algo para hacer, sino que, eh, a ver si me explico, eh, tiene que ser con el beneplácito de los propios jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, ellos son los que van a ir escribiendo y definiendo su camino y nosotros vamos a echar propuestas o vamos a plantear historias que, bueno, pues... pues eh, si sí, sí, ellos tienen ganas y nosotros pues les animamos o se animan, pues tirarán para adelante si no, no, no, y es que ahí viene lo, eh, lo que hemos estado sufriendo durante años y todavía estamos ¿no? en la, una gran oferta por parte de centros cívicos, casas de cultura no sé qué, de, de mil actividades en septiembre, ¿no? una lista tal, tal tal, tal, ¿no? y que dices a ver, ¿de dónde se saca eso? No? ¿realmente responden a las necesidades de, de la población a la que van dirigidas? ¿o son una oferta como la que te puede hacer el erosquín, ¿no? eh, incluso con, con precios ad, adaptados a la situación. ¿no? Uh -huh. Pues yo más me inclino por esa segunda. ¿no? Entonces, bueno, de hecho, alguien, bueno, yo tenía una amiga que se presentó, a, bueno, que fue a un curso de, baila, de danza del vientre al centro cívico de no sé de dónde era, ¿no? Y no, yo no sabía qué pintaba esa persona ahí. Los centros están abiertos, ¿no? Pero decías, oh, y el joven de allá mismo está yendo, pues no iba. Uh, claro. Entonces ahí ha habido una descompensación total, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nuestro objetivo es que realmente el recurso responda a las necesidades y a los deseos y a los placeres y a los displaceres de, de los jóvenes y las jóvenes a los que va dedicado, que son los de Berriezar, ¿no? Uh -huh. Me imagino que para... ...evitar ese tipo de situaciones... ...tendréis que tener también... ...una relación muy fluida... ...con el ayuntamiento... ¿no? ...para ver pues, qué tipo de cursos se ofertan... ...que se puede... Cómo, con, con, ...con qué se puede compatibilizar... Sí. ...etcétera, etcétera... Hombre, hasta el momento... ...a nosotros nos da buen rollo... <risa> ...quiero decir que... ...en el, el sí... ...aunque reconocemos que... que el, ...la partida destinada o, o el pliego... Es, ...es muy... ...es de poco dinero y de mucho trabajo ¿no? que eso ya se lo hemos comunicado ¿no? pues... bueno, sí, si no se está enterando ahora Raúl que está al lado no, eh, no eh, es cierto o sea eh, la juventud así en, es pues como antes, es pagana también de esas situaciones ¿no? entonces eh, bueno, pues, pues y resulta que, que haces cuentas y tal y, y se puede se puede Bueno, y sobre todo hay que vivirlo como una inversión, ¿no? O sea, eh, la juventud en sí, el trabajo, no te va a dar un beneficio económico. Pero, a la larga, ¿eh? este pueblo puede disponer de, de una juventud preparada, de una juventud implicada, de una juventud que, que se preocupe por, ¿no? por su pueblo o, o por las historias que nos suceden, ¿no? Entonces, hay que mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Mm. Y, y uniéndolo al principio, ¿no? a, la, a las historias de un nuevo espacio y demás, nosotros sí que lo vemos necesario. Igual, en un principio alguien no puede vivir como algo arriesgado porque de repente generar un espacio nuevo con esta juventud que siempre recibe las críticas de todos los sectores, ¿no? pues puede parecer que casi, ojo, les van a poner ahí un, un chiringuito. Pues no. Uh -huh. eh, eso también para ellos va a suponer un reto y bueno, que poco a poco ya lo van asimilando ¿no? lo uh -huh. que sí que es importante es contar con ellos y con ellas desde el principio ¿no? desde antes de que se pongan los cimientos ¿no? para que ellos sientan que eso es parte suya que muchas veces, eh, eh, como en Burlada en Burla ha sucedido ¿no? hay un gasteche local juvenil que es la leche o sea, es precioso, bueno, por fuera lo ves y bueno pero dices, jo, pero ¿dónde está la personalidad de ese espacio? ¿no? o sea, eh, ojo, el, el hecho de que Maite, Hassan o cualquiera haya participado eh, como joven en, en la construcción de ese espacio va a favorecer que ese espacio tire para adelante o no uh -huh. Sí, un poco el, al hilo que estáis comentando, sí que es verdad que los ayuntamientos, bueno, dentro de las partidas presupuestarias pues siempre un poco el, el, el patito feo es un poco siempre juventud, no siempre es un poco donde las partidas suelen ser menores y eso bueno pues eh, lo que lo que hay que intentar es bueno pues darle un poco la vuelta no realmente ver que la que la juventud es parte importante de un pueblo que es que da vida al pueblo y bueno eh, dentro de lo de las posibilidades que tenga cada ayuntamiento pues yo creo que el, el invertir en juventud pues siempre es siempre es muy rentable no y bueno eh, en Berrizar, pues sí que es verdad que eso pues que las partidas hasta ahora de juventud pues eran muy escasas Y, bueno, pues poco a poco lo que intentamos es darle un poco más, de, cada vez más de importancia. Y, bueno, lo que también comentaba un poco Íñigo, ¿no? Desde el Ayuntamiento también tenemos un poco el miedo, entre comillas, de, bueno, de hacer un, un centro juvenil y que luego se nos quede vacío, que es lo que comentaba un poco Íñigo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí nosotros ya llevamos, pues, eh, pues desde casi desde el inicio de la legislatura, Pues hablando y trabajando con la gente joven para hacerles partícipes, ¿eh? que no sea esto el proyecto del ayuntamiento, sino sea el proyecto de los jóvenes. ¿no? Claro, eso, eso es importante para que no se den situaciones como las que estaba describiendo Íñigo es. y desde luego el tener una actitud eh, mucho más eh, abierta e inclusiva ¿no? con eh, los y las jóvenes. Eh, para no verlos como, como un ente extraño, ¿no? Para que no tenga... Pues porque siempre parece que eh, reciben las críticas, como también decía Íñigo, de, de todos los demás sectores, ¿no? Además, yo creo que es algo que se repite en todas las generaciones, ¿no? Eh, lo de decir, esta juventud, este, esta juventud siempre es la peor que ha habido en toda la historia, ¿no? Sí, no, que... los, los jóvenes son paganos <risas> y eso que últimamente, ves, por ejemplo, es muy bueno que no hayamos hablado de drogas, ni de, me, ¿me explico? sí porque siempre, vamos, va, va, va ahí, ¿no?, el tema, uh -huh. o sea, tal, y, y en vez de, si lo vivimos como posibilidad, en vez de como problema, cambia radicalmente todo, ¿no?, uh -huh. si, si hay una posibilidad de que generen, de que, de que crean, de que construyan ellos el espacio, de que esto se vuelve de colores, ¿no?, uh -huh. si lo vivimos como problema, no hacen nada, no sé qué, no sé cuánto, se vuelve gris, ¿no?, y ahí no se construye nada, ¿no?, Entonces, la construcción del Gasteche quizás a nosotros nos, nos gustaría, ¿no? Es nuestro deseo que sea un poco también la construcción de, de toda esa movida, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso ya no depende exclusivamente de nosotros, sino que depende igual de... de lo que es eh, una una red, ¿no? En, en la cual se mete, pues desde luego el ayuntamiento, se meten los propios jóvenes, se meten los vecinos, se meten sus familias, se mete el instituto, o sea, ahí ahí va todo unido, ¿no? Uh -huh. Entonces el el hecho de que haya un gasteche de centro juvenil eh, sano va a depender de, de, de que las relaciones también en torno a eso sean sanas, ¿no? Uh -huh. Y luego vivirlo también como un recurso para todo averiguar. O sea, el, el espacio juvenil tiene que ser un recurso, ¿no? Uh -huh. Ahora me vienen igual a la cabeza igual. Eh, ahora se están moviendo los abuelos por ahí, bueno, las, las personas mayores están viendo que son algo más que, que una parte partida de cartas, una, una, una esto de bingo, ¿no? Uh -huh. Joder, pues pues eso es importante, ¿no? A esos espacios, fíjate, que son cerrados, ¿no? Bueno, pues yo a esos espacios también les daría un toque, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> eh, eh, y, y a esos no les critica nadie, ¿no? <ríe> Me explico. Sí, sí, sí, Entonces, sí, a, los joven, bueno, a los jóvenes, los jóvenes, las jóvenes, pa, pa, y dices, oh, pues vamos a darle un poco la vuelta, ¿no? Y que uh -huh. todos se enriquezcan con eso. ¿No? Igual eh, me pillo los dedos, pero Raúl, no sé si dentro de todos los planes que estáis llevando a cabo con el, bueno, con el nuevo centro cívico, con el nuevo Gasteche, eh, <coughs> habéis pensado en, en hacer también una especie de, no sé si llamarlo campaña o por lo menos de hacer varias actividades de cara a que el pueblo de Berriozar en su conjunto sienta como propio ese centro, ¿no? Para que... Para que no, no sea algo ajeno una, una casa que se pone ahí y aquí, aquí van a ir los jóvenes por decreto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que bueno, eh, ya se habla en la calle, quiero decir que los padres y madres de los chavales ya están hablando un poco de, bueno, que, del, del nuevo centro juvenil, ¿no? Yo creo que eso está un poco en la boca de todos. Y luego yo creo que bueno que sí que en el momento que ya empecemos a ya lo que son, a hacer realidad el proyecto yo creo que habrá que hacer una buena una buena campaña de bueno pues de sensibilización con este nuevo espacio y yo creo que ahí tienen que tomar parte sobre todo la, la juventud de, de Berrizar, que yo creo que son ellos los que ven de bueno de demostrar que, que ese espacio bueno pues es de ellos y es de y es del pueblo de Berrizar. Y bueno, yo creo que eso pues, eh, se está moviendo y yo creo que a partir de ahora se moverá, se moverá más. Hmm. Perfecto. Eh, bueno, no sé, Íñigo, te acercabas al micrófono, no sé, no sé si ibas a, a comentar alguna cosa más. Me ha hecho gracia cuando ha dicho, no sé si me pillo los dedos, como ¿eh? al concejal. Sí, ¿no? Porque a, a pesar de que Raúl es un viejo conocido de esta radio, pues uno no, no sabe si, si en algún momento dado pues algo se ha hablado o no, o es un tema... Es un tema complicado, pero bueno, ya he visto que no, que nos ha contado, nos ha respondido con, con sinceridad. Pues a lo que iba, que, que en fin, eh, este, que os queremos desear muchísima suerte a Íñigo Suiza y a Icariari en general eh, en esta nueva andadura, en el, que tendréis mucho trabajo por delante, eso desde luego... Sí. Y bueno, pues eh, a Raúl decirle que esperamos también la, todas las noticias, todas las novedades eh, en torno a este centro cívico juvenil y bueno, en toda, eh, todas las noticias que vayan llegando en este, en este sector. Y nada, Daros las gracias a los dos por haber venido y hasta la próxima. Vale, gracias a ti, Escaricasco. Escaricasco. Agur. Agur. you out, I wouldn't have picked you out, wouldn't have picked you out, now I've seen hablando de juventud y de centros eh, cívicos juveniles se nos ha ido la mañana ya hasta aquí ha llegado el magazine de hoy, el Berrión de hoy martes 2 de octubre eso sí, mañana volvemos a las 8 y media de la mañana con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 con el magazine Berrión oh, Ordurarte Betico a